Bueno, hay una continuidad del golpe de Estado de junio de 2009, lo que nosotros denominamos el golpismo, que significa la instalación de un régimen de fachada democrática, pero que se produjo en el marco del golpe, con estados de sitio, cierres de medios de comunicación, violaciones de libertad de expresión, sin observación internacional y bajo la tutela del ejército. Esto significan violaciones a derechos humanos diversos, un régimen frágil, políticamente ilegítimo, socialmente no sustentado, sin reconocimiento de la comunidad internacional, el Estado de Honduras no goza de legalidad en el foro de la ONU y tampoco en la Organización de Estados Americanos. Se funda este régimen básicamente en la fuerza de la policía y del ejército, y el único país del mundo que está poniendo dinero a través del Fondo Monetario Internacional y de su agencia de desarrollo es Estados Unidos. A esta fecha, pues, para la sociedad hondureña, el Frente Nacional de Resistencia Popular es la respuesta a, a esta profundización de un modelo de fuerza de desboque de el modelo neoliberal en el país. La resistencia plantea Para reconstruir el consenso político en el país hay que convocarnos a una asamblea nacional constituyente originaria que sea incluyente, popular y democrática. Por supuesto, en esta apuesta están las fuerzas sociales y las fuerzas políticas progresistas en el país. Ahora mismo la meta es tener 25.000 estructuras organizativas en todo el país, responder en la defensa de los derechos, especialmente de las mujeres, las juventudes, los pueblos culturalmente diferenciados, las organizaciones campesinas, el magisterio y los medios de comunicación alternativos. Hoy mismo el país está paralizado, hay una huelga nacional del magisterio que es acompañada por toda la resistencia en el país. Es la fotografía que ...pudiera ser de, de lo último en Honduras. Uh -huh. Has comentado esas reivindicaciones eh, por los derechos... Eh, ...concretamente también de los medios de comunicación... ...alternativos, comunitarios o asociativos... Eh, ...tenemos que recordar eh, allá por el 2009... Eh, ...reciente el golpe de Estado... ...fueron estos mismos medios de comunicación... ...los que sufrieron... ...y supongo que en estos momentos... ...también no estarán en una situación... ...eh, muy no normalizada... ...eh, sufrieron brutalmente la represión del golpe, ¿no? Sí... ...y tienen nombre propio estos medios... ...Radio Globo... ...Canal 36... ...Radio La Catracha... ...Radio Juticalpa... ...Radio Progreso... ...El Libertador... Voz el Soberano, y otros medios digitales, pero también eh, Radio Orquídea, eh, Radio Faluma Bímetu, o Coco Dulce en la lengua grífona, otros medios nuevos como La Voz de Zacate Grande, que han sufrido hostilidad policial, hostilidad militar, eh, amenazas de terratenientes, y por supuesto una legislación inquisidora, que últimamente está eliminando el otorgamiento de frecuencias de corto alcance, lo que significa impedir a las comunidades que ejerzan su derecho a la comunicación operando sus propios medios, o como dice el convenio 169 de la OIT, que los pueblos culturalmente diferenciados pueden operar libremente en su idioma, en su cosmovisión, sus propios medios. En, en Honduras no hay ahora una política de democratización del espectro radioeléctrico, sino más bien una tendencia a monopolizarlo y a concentrarlo. Uh -huh. Y se sufren distintos niveles de represión desde la quema de una radio en diciembre del 2009, Radio Falo Mamitú, que ya fue reconstruida hasta la amenaza de militarización y de cristalización de la radio Zacate Grande en el sur del país, en el Golfo de Fonseca, en el Pacífico, en la frontera con Nicaragua. Ahí una comunidad defiende su tierra y utiliza la radio para para hablar de sus derechos, para, para promover la defensa de su territorio y pues un terrateniente que se cree dueño del país usa al ejército y a la policía para intimidar. El último hecho es el disparo en una pierna al director de la radio Zacate Grande hace cuatro noches atrás, sin que eh, las autoridades hayan esclarecido este hecho, que se suma a, a una señal sin precedentes en Honduras, y es el asesinato... De diez periodistas en año, sin que exista expediente judicial ni mucho menos sanción penal a los responsables. este es más o menos el contexto que, que rodea el ejercicio de información y el derecho a la comunicación en el país uh -huh. con todo lo que nos está relatando queda en evidencia que los grandes medios de comunicación o lo que nosotros solemos llamar como medios de comunicación convencionales ...han apartado Honduras de, de la agenda de, de actualidad y lo que sería una verdadera, eh, lo que sería un, un escándalo a, a nivel eh, a nivel mundial... ...como son las agresiones contra periodistas, eh, eh, las agresiones contra la sociedad civil... ...en estos momentos no está recogiendo, eh, solo, solo única y exclusivamente son los medios de comunicación social o alternativos o comunitarios... ...los que se están haciendo eco de lo que está sucediendo en, en vuestro país. Sí. Sí, pues lo que en el principio fue un corral mediático, un cerco desinformativo sobre la población hondureña por los medios privados, corporativos, tradicionales, comprometidos con los grupos de poder económico que monopolizan los negocios con el Estado y la política, ese silencio y ese corral se convirtió ahora en un apagón informativo sobre Honduras. El mundo piensa que Honduras ya está normalizada, la situación, que pues ya hay un entendimiento entre los hondureños, una aceptación del régimen, nada más falso que eso, nada más aislada Honduras de la comunidad internacional en términos legales, éticos y políticos. Sin embargo, eso tiene un precio, el régimen actual paga... 350 mil dólares cada dos meses a la firma de lobby político de imagen pública y de marketing político de Lanny Davis, un reconocido asesor de imagen de los Clinton, y que ha sido contratado por este régimen que dirige Porfirio Lobo. Es una estrategia de aislamiento de la resistencia hondureña y de y de su lucha, y y una maximización de la imagen de lo que nosotros denominamos el régimen sucedáneo del golpe de Estado. Eso es. Pues nos quedamos con esas palabras, con esa reflexión. Nosotros, eh, desde Anchec Terratia, daremos cuenta eh, de lo que está sucediendo en estos momentos en Honduras y en otros pueblos del mundo donde se están... Eh, vulnerando los derechos sociales, civiles y políticos. Muchas gracias, Félix, por atendernos hoy. Gracias a ustedes por tender este puente de información entre Honduras y el país vasco y viceversa. Nuestro agradecimiento de hoy y de siempre. Muchas gracias.